Con la alcaldesa de Quilpue, la señora Carolina Corti, quien ya está con nosotros. ¿Cómo está, alcaldesa? Buenos días. Muy buenos días. Gusto buenos días. de saludarla. Está lista y listo. ¿Cómo le va todo bien, alcaldesa? ¿Cómo está su día? Mi día intenso, como、sí. es mi personalidad.、Ajá. Trabajador, como es mi personalidad. Pero con los equipos, a, a mí、eh, hay un contagio muy rico al interior de que. Vengo recién de la sala de rehabilitación、eh, en el ámbito de q u i n e s i o l ó g i c o y otras áreas aquí en, de、sí. la corporación y me dio mucho gusto porque、mmm, la gente está muy contenta de, de la forma, del trato, de cómo estamos de alguna manera enfrentando las relaciones humanas. Tanto con los usuarios como el ámbito interno. Así que súper, súper contentas de, del ánimo que le hemos ido imprimiendo y así se notan los servicios que estamos entregando. Y eso era lo que me importaba como buena relación a la pública de vocación y de profesión. Me parece muy bien.、Eh, Alcaldes, entremos en,、eh, en materia.、Pero、¿Puedo、eh, hacer una reflexión? Adelante, adelante. Que, sí. De lo que usted decía antes a las personas que se quejan porque tenemos frío, porque. Yo les voy a hacer como un llamado a atención en, con todo el cariño del mundo a nuestros auditores. Hay muchas personas, adultas mejores, que quisieran hoy día tener todas las posibilidades de poder caminar, trasladarse y volver a trabajar como trabajaban antes.、Ajá. Incluso que en la etapa de su vida,、eh, el cuerpo les impide trasladarse, ¿no? Y a mí me ha tocado muy de cerca. Y yo lo único que puedo decirles es que la época, cuando uno trabaja, Uno no la valora hasta cuando ya deja de trabajar o deja de moverse, porque la vida es así. Tú vuelves a tener problemas como cuando eras pequeño, te enfermas.、Uh -huh. Entonces, a todas estas personas que hoy día sienten frío, que se están trasladando por trabajo, que vean la vida desde la otra perspectiva, de, desde la sensación que están con toda la vitalidad para hacer muchas cosas en el día y que el, ese switch les va a cambiar. Eh, claramente, cualquier sensación negativa que produzca o el clima o el sueño o el cambio de horario o otra. Exactamente, tiene toda la razón, alcaldesa. Eh, bueno, eh, un buen mensaje, ¿eh? un buen mensaje. Alcaldesa, quería consultar por algo que、eh, usted seguramente domina bastante bien,、ah, por haber sido también ex gobernadora de la provincia de Marga Marga、ah, y esta relación que tiene con el gobierno regional actual, ¿cierto? Con el、sí. gobernador Mundaca.、Eh, sí. Quiero llevarla a, a lo que es el plan del gobernador regional, en el sentido de crear un área metropolitana de acción. ¿Cómo va esto? Sí. Eso, eso, eso se creó y ya está a, aprobado.、Uh -huh. eh, y, y eso significa hoy día que hay cinco alcaldes que estamos trabajando en un comité por reglamento. Y q u ese e reglamento, evidentemente, tiene、eh, que regular,、eh, asesorar al comité. Eh, del gobernador para la conformación de esta área metropolitana, pero por sobre todo a los proyectos transversales en esta área metropolitana. Ahí está Concon,、uh -huh. está Villa Alemana, está Viña, está Valparaíso y está Gilpue. Ok. ¿Ya?、Eh, Tuvimos esa reunión que fue súper fructífera, porque nos pusimos de acuerdo en cinco hitos que el gobernador le va a poner muchas mucha ganas. Y tiene que ver con conectividad, con seguridad pública, con salud, con medio ambiente. Y, y entonces, uno, cuando piensa en el proyecto, no solamente tiene que pensar respecto de su comuna, sino tiene que pensar en esta transversalidad、mm. de cómo cruzas el límite para que el proyecto sea beneficioso en general. Exacto. Y、eh, nos pusimos muy de acuerdo, creo que fue una muy buena reunión. Hoy día, en un medio de comunicación, salió también.、Eh, Las distintas, como acuerdos a los, cual, a los cuales llegamos,、uh -huh. y, y la verdad es que resultó, creo que va a ser una, un, un trabajo de cuatro años bastante intenso.、Eh, es la creación del área metropolitana, y de alguna manera、eh, los alcaldes están disponibles para hacerlo, además de que les compete estar, pero están disponibles para hacerlo, a pesar de que transversalmente podemos ser de sectores muy distintos, pero eso no significa. Que no nos podamos poner de acuerdo en grandes temas que le hagan bien a la región de Valparaíso. Exactamente, sí, tiene toda la razón. e s t b a m o s viendo, bueno, esto lo comenzó el año pasado el gobernador, consultando、sí. eh, al gobierno central, ¿cierto? Y ha avanzado a que ustedes ya están un poco de acuerdo. Pero usted dice la transversabilidad. ¿ah? Eh, ¿Cuáles serían los principales、eh, proyectos que tiene el municipio, en este caso q u i l p u é Y los demás para que se produzca esta transversabilidad en, en proyectos para mediano y corto bueno, plazo. No, nosotros、eh, ahí planteamos en conjunto con el gobernador ¿Mm? eh, la, la falta de operatividad、eh, intercomunal que nos falta en relación a las cámaras de monitoreo o a los temas de seguridad pública.、Ah. El tema de seguridad pública tiene tres temas que son transversales: cadena de custodia, cuando tú presentas pruebas en la fiscalía. Eh, el tema de, las, de, los, de lo, cuando existen estos,、eh, ¿cómo se llama? estas persecuciones que cruzan de, de, de comuna a comuna los delincuentes y que en definitiva necesitamos s e g u i r l e la trazabilidad y el comportamiento delictual a nivel metropolitano. Entonces、eh, hablamos de esta interconexión, pero además e esta interoperatividad. Okay. De, los datos nuestros le van a aportar a los datos de Concord, los datos de Concord le van a aportar a los datos de i f u e los datos de v i l a l e m a n a le van a aportar a X-Fue, los datos de Niña le van a aportar a Villa Alemana. ¿Te fijas? Eso se llama interoperatividad con una interconexión. A eso nos referimos con la okay. transversalidad. Okay. Es decir, por ejemplo, portales、eh, de, de cámaras que eh, estén eh, dispuestas ¿no、es cierto?, en los límites de cada comuna para ir viendo si es que hay algún escape de delincuentes en vehículos. O, cent puede... o centrales de espejo,、sí. porque el análisis artificial que hacen las cámaras hoy día、uh -huh. hacen un análisis del comportamiento del delito. Entonces, ya sacamos en cuenta cómo nos estamos comportando delictualmente en el área metropolitana, cuáles son los horarios,、okay. cuáles son los sectores. De qué manera se mueven, cuáles son. O sea, una cosa es el stop, que puede ser un dato subjetivo, que es que las denuncias no son hechas. Y otra cosa es la objetividad que te da una cámara, o que te da una interconexión con los、eh, lectores de patente y todo eso. Esa interconectividad、sí. es muy provechosa. Sí, qué bueno. Eh, bueno, eh, tenemos que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional es una de las vías para obtener estos proyectos, porque hay que, se necesitan recursos en este caso. ¿Cómo ha sido el trabajo conjunto en este sentido? Bueno, a ver, eh, nosotros eh, con el f n r le vamos a poner un especial,、eh, digamos, énfasis.、Uh -huh. Por una razón bien sencilla, porque nosotros necesitamos recuperar. Eh, a través de los fondos regionales, inquietudes de los vecinos que, en definitiva, tienen problemas、eh, que son transversales también. Por ejemplo, en el área del deporte, ahí hicimos la capacitación en el centro cultural con la multidisciplina deportiva. Y en esa multidisciplina deportiva invitamos a multidisciplinares de b á s q u e t de fútbol, de karate, de atletismo, para que ellos supieran cómo es la postulación. Pero además, generamos en la DIVECO un departamento de proyectos chilitros. Que asesora técnicamente, porque como hoy día la tecnología puede ser un impedimento para que los, los、eh, proyectos queden admisibles, evidentemente lo que estamos haciendo es, es、eh, funcionar de una manera tal que、eh, nos permita、eh, acceder a la mayor cantidad de recursos a través de las mismas organizaciones com comunitarias que han decidido cuál va a ser、mm. el, el rol de, de ese financiamiento. Me parece, sí, es、eh, importante educar a l a Yo participé de una reunión acá en el Hotel O'Higgins en esto de las capacitaciones que está haciendo el gobierno regional con、eh, referencia a los fondos en este concurso de vinculación con la comunidad del FNDR. Entonces, se llenó、eh, de aquí en el, el Salón O'Higgins de muchos dirigentes. ¿Ay? que Tenían muchas dudas, entonces es re importante lo que usted dice en DIDECO que creen esta oficina de asesoramiento para que el dirigente pueda participar de las inquietudes que tiene su comunidad en cuanto a lograr estos fondos. Es que la gran mayoría se han fijado q u yo, yo pregunté ayer, había no sé, unas 50 o 60 personas, entonces、mm. yo le digo: levanten la mano,、eh, ¿cuántos de ustedes se han adjudicado fondos、mm. de desarrollo regional? Levanten la mano. Y eran uno o dos. Claro. Sí, Entonces,、fácil. finalmente, la oportunidad del Fondo de Desarrollo Regional、eh, es tan importante、mm. que si no los asesoramos, porque además hoy día es todo online, todo. Exacto. Y como es todo online, evidentemente pueden haber equivocaciones que sean. De nivel de manejo tecnológico claro, y alfabetización. digital. Claro, sí, que le falta el documento, que entonces, esté vigente. Entonces, tenemos por、sí. un lado nuestra alfabetización digital, que es capacitación para nuestros adultos mejores, para、uh -huh. que también accedan. Y por otro lado, tenemos estas dos personas ¿Ya? que en el fondo están disponibles para que puedan sí o sí dar、eh, la orientación, incluso cuando es muy complejo, hay que subirles el proyecto. Sí. Eh, por tanto,、eh, es muy bueno para nosotros poder eh, eh, transmitir eso y además nos hace recuperar platitas de. A ver, uno maneja el presupuesto respecto de obras civiles, usted lo sabe muy bien.、Uh -huh. Y、eh, a veces, cuando tenemos que destinar, como nos pasó a nosotros en el tema de la corporación y que fue una gran cantidad, tenemos que recuperar esas obras civiles a través de los sectores de manera、eh, comunicada con ellos. ¿En qué van a invertir? Ya sea en seguridad, ya sea en temas de conectividad, ya sea en temas de、eh, deporte, en, en temas de enfoque género. Hay muchas,、claro. muchas eh, áreas en las cuales se puede, digamos,、eh, determinar. Exactamente. Bueno, y qué bueno que lo estén asesorando. La alcaldesa de Quilpue, Carolina Corti, quien está en permanente movimiento en servicio de la comunidad. Hay que decirlo,、ah, porque ya está en la reunión aquí, está que, que en la parte vial, que está también ahí en la seguridad, que en todos lados,、ah, siempre en reuniones, trabajando en pos de la comunidad. Así que le agradecemos estos minutos, alcaldesa. Muchas gracias, gracias a usted.、Eh, un cariño grande a los auditores que los escuchan tan permanentemente. Siempre que estoy en el territorio me dicen lo mismo, así que son muy queridos acá. Muy amable. Muchas gracias a usted y a todo el、claro. equipo. Y a todo el equipo ahí de, en la municipalidad. Un equipo, un equipo lindo. Sí, sí. Mauricio les manda saludos.、Ah, muchas gracias. Mauricio les manda Salud. muchos saludos. Saludos también.、Está、trabajando con nosotros en deporte. Perfecto. Bueno, que tenga buen día, gracias. alcaldesa. Gracias. Chao, bueno, chao, Gracias. La alcaldesa Carolina Corti, alcaldesa de Quilpue. Qué buena noticia esta, ¿no? ¿eh? Del asesoramiento a las organizaciones para poder postular a los fondos concursables, ¿ah? para que los dirigentes y la comunidad puedan aprovechar esta situación.